Volvé a llorar Pero esta vez con mucha razón Porque otra vez volví, sí señor A enamorarme Porque otra vez volví, sí señor A enamorarme Lo cierto es que uno por amor Entregue el alma y el corazón Por amor me toca llorar para desahogarme. Y por amor me toca llorar para desahogarme. Siento fue que una gitana, lo que me dijo en sus cartas, yo lo vi en tus ojos negros. digo que yo te quiero, pero esta vez siento miedo que me destroces el alma. digo que yo te quiero, pero esta vez siento miedo que me destroces el alma Voy a llorar quien sabe hasta cuándo por ti mujer por quererte tan voy a formar un río con mi llanto por ti mujer De mejor mujer, pues que no sufra más mi corazón. Porque solamente tu querer puede salvarme. Porque solamente tu querer puede salvarme. Yo sé que me tienes amor y sé muy bien que me estás queriendo. Sabes que por ti me estoy muriendo y quieres matarme Sabes que por ti me estoy muriendo y quieres matarme No sé por qué la gitana no leyó la última carta donde se veía mis penas Solo dijo que la quiero, que por ella yo me muero y que pase lo que Dios quiera Solo dijo que la quiero, que por ella yo me muero y que pase lo que Dios quiera Y mujer